Indio, al final del disco, en el que la seca la llena, ahí pegás un grito en el fondo este, y decís, la banda suena tan lindo y Estás pensando en una banda en específico cuando decís eso, ¿no? Es la banda mía. Este, momentáneamente mía, digo. Este, por ejemplo, el arreglo el, el, el del medio del, del último tema es mío, pero el arreglo final de Brases es de Taradita, porque... Le entregué a alguien que ha tocado con todo el mundo este, y sabe los jeites de de, de, del brass mucho más que yo, yo lo puedo hacer con un teclado y sumar como he hecho en otros momentos pero en este caso tenía ganas de que hubiera un buen brass este, haciendo figuras y bueno, en el medio la, la melódica, ya vemos el leitmotiv del de, de intermezzo este, es mío, pero el arreglo final de brass cuando termina, que es muy rico este, lo hizo Tararita Bueno, y, y los guitarristas y el coro y el, el Martín, este, que sigue siendo un baterista, por más que no lo toque. Este, bueno pero eh, Esto que me agarro de lo mismo que vos estás contando. Cuando cuando vos, eh, alguna vez te escuché de hablar de Jijiji, que vos decías que nunca tenías las expectativas de que No, bueno, de yo que he tenido yo... muy mal gusto en ese sentido. Claro, y, el que... Perro yo no lo quería y que... Así, y que, ¿no? y que después vos decías... Este, bueno siendo como soy yo y tener que aceptar que tengo que tocar lo último el tema porque lo, porque lo está esperando todo el mundo último uh -huh. este bueno el valor que tiene eso no lo puedes saber hasta que se da porque no porque te supera porque es otro porque sí, lo decidió claro. lo decidieron nosotros gracias a dios y así son Pero las digo, cosas cuando uno es un tanito y descendiente de vascos también en el último show En el último fue que hice una trampa, cuando terminaba Jijiji arranqué con mi perro Dinamita. Sí, claro. Para, claro. para romper. No, otra vez lo hiciste, <todifu> otra vez lo hiciste, que está mi hijo, no, no me deja ah, mentir. ¿también? Bueno, en Córdoba, uh -huh. en el Chateau, en el por entonces se llamaba Chateau Carrero, se llamaba Mario Kempes, este, terminó, tocaron Jijiji, -jiji, y entonces este, como nosotros conocíamos mucho el estadio por haber ido al fú fútbol a ver fútbol, Me dice, mi hijo, sacamos primero, así no te ves el lío después de los coches y la salida. Claro, y, estaban saliendo. Y, yo, y si tocan otros, ¿cómo van a tocar otros? No. Entonces salimos y cuando estábamos llegando a la punta, porque la cancha estaba atravesada, el escenario estaba atravesado, salieron y tocaron una, un ángel para tu soledad. Ah, mira, bueno, hay que tocar después de GGG que tocar alguna cosa como la gente. Ah, ¿no? Claro. no, entonces este, yo el ángel recuerdo, recuerdo la canción, segunda vez. De este, Bueno, perdón, ah, perdón, aquí eh, no, eh, Yo pensé que el único memorioso era acá el amigo. Que... Iban a hacerlo el 14 de julio. Iban a hacerlo el 14 de julio y lo pasaron para el 4 de agosto. ¿Y sabemos por qué no? No, porque yo, yo, yo hicimos un, una fotografía, una cosa donde pusimos libertad, igualdad y todo, y todo, y todo y lo de que que vale la. la, la pena, lo que vale la pena decir. Por el 14, por el 14. Bueno, entonces, volviendo y agarrando de algo que ya dijiste, ¿presionan las ganas de volver a tocar? Por supuesto. Este, y como un jugador de fútbol, en y eso sí se parece a un deporte, o no sé con qué otra cosa compararlo. Sacás la pelota y este, pueden ser directores técnicos, comentaristas, pero como jugar al fútbol no hay. Este, esto es lo mismo. Es decir, yo podría seguro que Voy a escribir o no sé qué mierda voy a hacer, este, por ahí no hago nada, me no voy a pescar taladilla. Pero este, no creo, la pesca no es una, una cosa que me interese mucho. Pero este, ese es la, la sal de la vida para uno. ¿no? no he hecho otra cosa, no he hecho otra cosa en serio, nunca trabajé en de otra cosa, siempre hice como changas y cosas raras, y, este, y me dediqué a esto. Este, Estuve, creo que en un trabajo con el hogar de niños y este, que todos mis amigos se ríen y dicen, ¿cómo te dejaron ser? Este, niños este, acá Bueno, este, sí, ojalá pueda, pueda hacerlo pero digo, no, no quiero este, estar forzando una, una, una circunstancia donde este, no esté pudiendo este, estar cómodo arriba del escenario como digo, digo que estuve hasta, este, hasta ahora ¿no? Bueno, eh... Volviendo a lo que es el libro, no el libro. ¿va a haber un delito 2? Un delito, probablemente sí, antes lo que tengo ganas es de, de hablar con Serafín, a ver si él está afín, Serafín está afín, de hacer las letras mías de la tapa solista ilustrada. Este, eso no estaría mal también. Este, lo otro implica un trabajo, pero quizá tenemos algún compromiso de amigo con el amigo de acá de, de hacer algo. Este, cuando termina este libro, de tener alguna excusa para reunirnos. Por pero pero ahí hablábamos un disco de la pesca de taraliras. Pues. Minutos atrás Decí que... El... decías que es muy gordo el libro. Entonces, hasta que terminemos de leer ese. Sí, pues. Pero igual eso pasa rápido. El otro día yo te mandé un tweet con una foto que me causaba mucha gracia: de alguien que había sacado una foto del estéreo de su auto, que estaba puesto este, el Ruiseñor, obviamente, y decía, che, loco, este, el disco ya lo gasté, ¿cuándo sale el nuevo? <risa> ¿no? no, por favor. Minutos atrás, eh, Indio, hablabas, de, te sinceraste de que, de que por momentos eh, sentís una incomodidad en ser el Indio Solari. Mm. Eh, ¿En qué cosas del día a día sentís esa incomodidad? No, en realidad lo que pasa es que, es que por mi temperamento termino en una reclusión cómoda, digo, ¿no? Este, porque es muy difícil hacerse cargo físicamente del cariño de miles. No es, no es sopa, digo, de que pas, salís, y pasas a cualquier lado y te, te paran y ni bien te paró alguien, ya se pararon cinco y cuando quería acordar, no, no sé si has visto el video de la última vez que fue a votar, es un, era un despelote. Este, no no no hubo accidentes ahí de casualidad porque yo iba agarrado del cinturón yo viste lo que soy de, de estatura y de, este iba bueno <ríe> este iba agarrado del cinturón de del de chofer y de atrás venía Diego Pelusa mi, mi amigo que me protege este de, la, de ese de ese ejemplo bajando las escaleras jardines ¿Eh? sí, no, ya cuidado jardín, de esto, bravo. Este, Y me ponían nenes encima mientras sacaban eh, selfies y qué sé yo, y había como 300 personas afuera, era un disparate, eso. Eh, conseguí una autorización para no votar, este, total, un voto más, un voto menos. Este, hoy parece ser que se están dando vuelta la, la taba, así que, bueno, qué sé yo, veremos. Pero digo la incordia es esa, después lo demás es una responsabilidad que uno acepta ante la gente, el grupo más chico también, ¿no? Las responsabilidades que yo tomo con respecto a lo que hago, no lo no hago siempre por una multitud, eh, por mucha gente, la he hecho eh, por, cuando iban 100 personas, era la misma responsabilidad subirme arriba del escenario. Este, lo que sí digo, es, no es fácil, este, cuando me, me, me joden porque viajo a Nueva York, Que quiero aclarar otra cosa para la gente, este, ya dan por sentado, el poder de la prensa es tan grande que aún la gente que me quiere dice que me lo merezco, que es genuino, que me lo he ganado, qué sé yo, pero dan por sentado que tengo departamentos en Madrid, en, en París, en Nueva York, yo no tengo una mierda de eso, a tal punto que fue esta comisión que viajaron gratis este, para comprobar algo que ya sabían, porque si tienen contactos esta gente para hablar por teléfono y que les digan eso, Fueron y salió en la página del Turf, creo, eh, cuando me liberaron de todo ese tipo de cosas, que no había bitcoins, que yo lavaba dinero con bitcoins. Me han cargado en la mochila a Piacere cosas que yo ni sabía que, de qué se trataba El bitcoin es el día de hoy que no entiendo ni sé si existe todavía, porque no pasó de moda parece ser, no sé, no tengo idea. Este, bueno, cuando dicen que voy a Nueva York es porque a mí me gusta, me gusta la vida citadina, me gusta ir al cine, me gusta ir a... Lo, y acá no puedo. No puedo, no da, se arma siempre un rollo, ir a un restaurante cualquiera, cuando quería colar están todos mirando a si que comés, que no comés, y ni bien se levantó uno a pedirte otro, entonces aparece la parte inconveniente o incómoda de la popularidad. uno lo que desearía es que, le, que lo fueran a ver, que le compraran el disco y que después se lo olvidaran de uno, pero eso no, no, no, no es posible. Eso es lo que me incomoda. Después lo demás, la responsabilidad la tengo delante de mi familia, en mis amigos y se extiende a la gente que quiere las cosas que hago, como no, no voy a tener que ser, eh, hacerme responsable de eso. ¿no? Interfiero, me, me meto como un, en la sociedad con, un, con, con, un, con una visión, con una mirada, este, tengo que estar agradecido de que no sea rechazada de otra manera que por quienes ya sabemos que, este, que, que rechazan este tipo de, de, de pensamientos o de miradas. ¿no? ¿Está bien? Uh -huh. eh, yo te he escuchado hablar muchas veces de, del hecho de que has revivido ya lo que es el rock como género musical tres, cuatro veces este, y, y que vos siempre estás buscando eh, una novedad. Pero más allá del rock and roll, de lo, de lo puramente musical o de la cultura rock, digo creo que en lo que llevas de vida, en lo que llevamos, por lo menos más grandes los que estamos acá de vida, ya has visto una repetición de lo mismo, digo, también en lo que tiene que ver con la historia argentina, con lo que está pasando acá. ¿no? Eh, yo que soy unos minutos más joven que Aníbal, eh, eh, digo, a, a veces uno siente la desesperanza, digo, cuando ve volver de, de, de determinadas cosas y decir, bueno, no tenemos remedio, este, obviamente, porque si no, no podemos estar cayendo este, en este mismo error otra vez y, y sin embargo veo, este, vos que sos unos minutos más grande que Aníbal, uh -huh. que, que eso a vos no te pasa, o sea que no, no, no es que decís, bueno, este yo esto ya lo vi este, y me hartó y, eh, y, y ahora me meto simplemente en mi vida, veo, veo que, que sufrís y que te indigna y que vivirás con las cosas que percibís que, que, que están pasando. Digo, eh, eh, digo ¿cómo...? Digo, ¿Por qué seguís eligiendo en todo caso este, es vibrar inevitable. con lo que pasa? Es inevitable aún para un tipo como yo que cree que, le, que es cíclica la vida. Yo no creo que hoy tengamos eh, este, un conocimiento mayor de la vida que, que hay en la época de Platón. Eh, creo que cada pensador, cada libre pensador, este, tiene una visión de un momento histórico que está, está rodeada y determinada por toda la vida que hay en ese momento. Es, son convenciones que tenemos son prejuicios que compartimos con el resto de la sociedad este, para no matarnos para no y a, a medida que crece demográficamente por ejemplo hay una cosa hay detalles que no se piensan este, no hay, el, el bienestar que tienen los países del primer mundo no puede ser para todo el mundo por el simple hecho que hay un despilfarro muy grande que ya la ecuación ecológica está sobrando desde hace tiempo Si hubiera secadores de pelo para las uñas del Buick de las chicas, si hubiera cepillos de dientes de plástico eléctrico para todo el mundo, la ecuación ecológica estalla. Hay una demografía, es como una tumoración la condición humana. Y Lula decía la vez pasada, cuando le decían que estaban talando el Amazonas, que es el pulmón del mundo. Bueno, carajo, si es el pulmón del mundo, ayúdame a bancarlo, ¿viste? ¿Por qué tengo que bancarlo yo? Porque es Brasil el pulmón del mundo dejen de joder con cambien el motor explosión por cosas que ya saben lo que no quieren es tra transferir capitales pero este, porque es, siempre es engorroso empieza a descubrirse cosas este, la transferencia de capitales este, es una, lo que está negándonos un, un, un aire más limpio ¿no? por ejemplo digo ¿no? entonces hay montones de cosas que no que, que, aquel que está libre de, de, de una ideología y de los compromisos con los prejuicios compartidos con la con, las, este, con los, los dogmas que vos tenés que... Tienen que ser perennes. Y, bueno, el artista no debe ser perenne. El artista tiene que, al contrario, cuestionarse todo el tiempo lo que está creyendo porque está, está sujeto a la misma ley que los demás. Este, y, en realidad, lo que vivimos es una serie de prejuicios que compartimos en este momento que, la más de las veces ni siquiera los decidimos nosotros. A, a alguien acá le pidieron una autorización para hacer un colisionador de drones en, de drones en, este, en, en Suiza? No. Y, si es un día sale mal, Reíste del Chernobyl, reíste del Chernobyl. Si un día, y desgraciadamente, cada tecnología trae su tragedia implícita. No había choques de trenes hasta que había trenes. Este, no había accidentes nucleares hasta que hubo usinas nucleares. Entonces, este, eso no, no, nadie nos pregunta. Hay esa famosa foto donde está eh, Planck, este, Marie Curie, este, sí. eh, este eh, bueno, no me sale ahora, este, Que el, el, el máximo científico Einstein, de Einstein. Einstein, Einstein. Einstein. Este, que están todos ahí, vos decís: Bueno, estos tipos pueden estar cagándose de risa, estar tomando brandy y decir: Vamos a decirle que el plan, el plan, decís vos de que hay un quantum que es un paquete. y que, Ya hoy en día la ciencia de, describe casi poéticamente las cosas que, que no sabe. Hablan de un universo picante. ¿Qué, ¿Cómo está vos, sos científico? Yo tengo que decir el universo picante. ¿Cómo vas a hablar vos de universo picante si vos sos un científico? Porque es tanto lo que ignoramos. A medida que, que abrimos más este, la, las puertas, este, entran más incógnitas, no entran más este, eh, soluciones. Entran cada vez más, este, ignoramos, vemos la gloria que nos excede, de una manera ya... Este, tenemos que aprender a convivir con estos ciclos de lo que estábamos hablando, donde yo no, no escapo de eso para nada hago como que escapo, hago como que, trato de satisfacer mis necesidades de, de, de, de cambio, pero en realidad los ciclos, de inclusive políticos, o sea, en el caso del rock lo que hacemos, a mí me ha tocado vivir, que dice, uy, Nirvana, y qué sé yo. Bueno, ya eso, el grunge ya lo hemos escuchado antes, este, el, el, el pop actual ya lo hemos escuchado en otros momentos, quizá con otras otros características de, rudim, más rudimentarias, pero en definitiva es lo mismo. Y políticamente también es lo mismo, Digo, este, hay siempre unos poderosos que tienen estar en lugares privilegiados para decidir cuál es la vida que vos y yo vamos a hacer, y hay otros que estamos puteando en el puto suelo, bueno, no voy a repetir esa frase que la, la he dicho muchas veces, en la miseria, este, nuestras miserias, este, no poder decidir nuestras vidas, porque independientemente que yo tenga un buen pasar y, y haya gente que está este, sufriendo este, de una manera este, dolorosa, este, estamos sujetos a lo mismo. Yo no tengo ninguna posibilidad de modificar, este, a no ser en unión, en, en, este, en conjunto, que espero que pase eso, este, de aquí en más, para que la gente que, que no tiene poder se dé cuenta que puede tener poder en algún momento, pero que la única manera es... si coadyuva o si, si se une a otros que están su, sufriendo la, la paternidad de esta gente que no le importa un carajo, no, este, no le importa una mierda, nada. Piensan para ellos, por ellos y las migajas también para ellos. ¿no? Siempre se habló de eso de sentido del bien común, es decir, si tenemos la vocación del bien común. ¿eh? ¿Vos crees eso, Aníbal? Sí. A mí me, me ha costado mucho... Yo sí creo me gusta, porque... Si toda... no, mira vos de, como ejemplo... Pero yo no, no, no recuerdo a los políticos que realmente... Este, cuando uno le pregunta a un carnicero, cuando le pregunta a un dentista, cuando le pregunta a un músico, a un músico le dice, ¿qué, ¿cuál es el objetivo tuyo? Ser las, las canciones que, que me gusten y le gusten a la gente. A un qué sé yo, el Dentista, bueno, hacerle, curarle... A los políticos me cuesta... Yo no estoy en contra de que la gente milite. ¿eh? Yo, yo no puedo militar porque soy un artista popular. Eh, tengo que tener las manos libres para opinar desde un lugar que guste o no guste. Este, pero la búsqueda del poder para el bien común es lo que no he, no he visto mucho. Eh. Este, salvo contados casos, la gran mayoría, y acordémonos que el poder se ejerce desde la máxima magistratura hasta el puntero del barrio, en toda esa cadena hay montones de lugares donde eh, van a parar tipos donde la mayoría... de, de, de, de De, de, de, la, de esa cadena hay muchos tipos que están en la búsqueda del poder para su beneficio no para el beneficio pero es inevitable porque es la vida yo no conozco ningún no conozco ningún músico que haga canciones para que nos gusten este. no no no Después puede bien. ser que no gusten pero en definitiva claro, estaba intrínsecamente en, ¿no? en, en su vocación vos te ¿has cruzado no, en el, el ambiente que, que, que con mucha gente que, que busca el bien común sí, claro, sí. Estoy con, mucho con muchos conocidos de mi palo y de otros palos que, que, que okay. sienten las cosas de esa manera, después si les sale bien o no les sale bien, o no sé. No, sea, no, eso es otra cosa. Pero que que la hay, yo si no tengas dudas, generalizar siempre sería malo en ese sentido. No, no, yo... No es yo, mi interés estoy tampoco lo de, hablar de política, eh. estoy hablando, estoy hablando no, de tampoco de ese es mi generalizar. Es que... volcarlo como lo político. Lo, eh, saliendo de esto para para hacer una Sí, pregunta, la gente que que tramposa es tramposa de y cualquier no, lado. Sea, la mure claro. la tenés en un montón de lugares, Este desde mm. la iglesia... No, hay como una cosa en las ¿En componentes. ¿sabes qué pasa? Que hay gente detrás de, de las decisiones del Congreso, de las decisiones del, del gobierno de turno y el, la, el mecanismo de, de negociación que hay. Eh, Será porque la, los artistas hacemos medio pitucos en ese sentido. No Nos gusta, a mí, no me gusta mucho la negociación de la, la libertad, la negociación de la vida. Este, eso te bajo el dono no el está y yo te pujo una sota. Ese, ese mecanismo es lo que a mí me cuesta entender. Me cuesta entender, estoy diciendo sinceramente esto, me cuesta entender. No quiero decir otra cosa que eso. No termino de entender de qué manera se negocia la vida de la gente. ¿no? Porque son entre los distintos. Pero son los elementos con los que se tiene para trabajar. No, claro. Eso es lo ¿Se que pueden todo. incorporar nuevos elementos? Sí. Yo no te imagino a vos incorporando un laúd, qué sé yo, un no. oboe. No, no lo descarto, un poquito. No, lo descarto. Un poquito. no lo descarto digo pero, pero, pero no lo imagino en, no, en principio este, para no, los no otros? te sientas este, en este sentido no, no, estoy, no, estoy no. diciendo una cosa es un, casi una pregunta ¿no? a esta altura tengo el lomo de tres pulgadas sí ya, ya sé. ya no, sé. No, no, no. Ya sé ya pero voy a la pregunta <coughs> hablamos un poquito del movimiento de mujeres de la revolución de las pibas y esto que las pibas se, se se expresen respecto de lo que es la violencia respecto de lo que pasó con lo que está pasando con el aborto Y, y de lo que dijiste y de lo que conozco por haberte leído, casi fanáticamente en cada de tus explicaciones, lo que te indigna. Bueno, ¿cuántos de esos males generan inspiraciones? Es un poco la cañada la pregunta. Y esta sí me interesa más fuerte. ¿Cómo imaginas que sería tu arte en un mundo ideal sin oprimidos y sin marginales? Mira, hay, hay una anécdota que. No me acuerdo quién es una especie de, de sociólogo, no sé que fueron en la India, yo ni sabía que había en la India lugares selváticos, había una, una, una sociedad tribal que no había tenido contacto con, con el Occidente. Y bueno, llegaron ahí, por supuesto, el Occidente llega a todos lados, invade todos lados, y empiezan a tener durante unos años este, una relación con esta gente y hasta que llegan a poder comunicarse en términos de este, medio abstractos también, entonces le preguntan a ellos si, si creían que había algún, después de la muerte algún cielo o algún infierno alguna alguna otra dimensión donde iba a parar este, donde iban a parar después de muertos y lo que decían ellos era que sí que creían y le preguntaron cómo era y que era igual que su vida nada más que sin enfermedades Yo no me imagino eso dentro de esta cultura, ¿no? Este, me provocan esta, estas cosas, me provocan. No me dejan este, tranquilo, ¿no? ¿Y cómo imaginas en un lugar sin no primero son marginales? Haciendo, haciendo el, ese arte. Sí, y no sé, no sé. Se parecería más a la canción lenta de, del reseñor, el amor y la muerte. No. ¿no? Este, ¿Qué opina del DJ Martini? <risa> Tiene un apellido ilustre, no digamos, <risa> sí, ¿no? Sí, Tafirol es tomarada, <risa> ¿ves? Y habría que preguntárselo a esta gente, es culpable de darle trabajo a esos degenerados? <risa> ¿Te gustaría ser DJ? ¿Cómo? ¿Te gustaría ser DJ? Sí, como no, me, me, me encantaría. <risa> ya que volvieron a tocar el tema, me gustaría preguntarte sobre el debate sobre la sobre la ley que se está debatiendo en el Congreso, que, que, sería, no sé, que, que se da ¿a bueno, cuál te no? referís? ¿a la... ¿A, la a la del aborto, del aborto? sí, no, en bueno... el Senado se está debatiendo, perdón. No, bueno, este, ya hemos dicho, inclusive mi compañera tenía, tenía una idea de, de publicar una experiencia personal, que esperemos que lo haga, no sé, vamos a ver. Este, Y es muy importante este, que se resuelva a favor de la legalización de eso, este, porque la, la cantidad de, de chicas y mujeres que, que, que tienen, no solo la muerte, digo, si contabilizamos en la estadística nada más que la muerte, este, dejamos de lado un montón de otros problemas este, muy serios, la infertilidad... Este, Eh, distintas este, compromisos el que no la mujer... ¿Perdón? embarazo no deseado. El embarazo no deseado. Embarazo no deseado decir, uno tiene que tener derecho a, a poder decidir eso, digo, ¿no? Este, ¿Quiénes somos nosotros para decidir de alguien que está desesperado este, en, en esa circunstancia por el simple hecho de ser mujer y tener que... Este, sí, tener que parir. Eh, nosotros... Votamos, como cualquiera. No. Pero hay, bueno, vos no podés tener la autorización. Pero voy a esto: eh, en el Senado o en diputados, a, nosotros cuando sufragamos elegimos a gente. Y yo noto que a muchos de los que elegimos votamos. elegimos a alguna gente. Digo, bueno, sí, hay, hay, en, en, Pero algunos de los en, que, en, que en, votamos. En toda la lista no sabemos quiénes son, ¿no? Ah, no, exactamente. Ah. Sí, tenés razón. Pero voy a que. Yo no estoy de acuerdo con algunos que he votado que están.. no defienden lo mío con respecto a que, a que la bueno, sea este legal. Bueno, es un momento muy, muy extraño. Digo, eh, yo esperaría de la oposición este, una, un avance más, más importante, digo, ¿no? Yo no sé por qué están todos tan callados, quizás esperando la, su candidatura, que no, no, no se juegue en el, el momento de des desequilibrio social. Porque hay un silencio de la oposición, este, a excepción de dos o tres personas, eh, acá tenemos una, este, que van y sacan el sable en, en, en la televisión y le pegan cachetazos a todos los de paparulos que están ahí. Este, después no, no noto que haya este, mucha, mucha actividad. ¿no? Este, van juiciosamente a mostrarse juiciosos. No es un momento para el juicio para ser juicioso me parece esto. Este, Quizá también no hay que tener desbordes, porque hay un estilo en, en, en, en, en, en la gente que está en la oposición de esta manera. Este, y ese estilo quizá está bueno respetarlo En las marchas que, había, que hubo antes no, no se puteaba la gente, no se maldecía la gente. Este, ah, quizá hay un estilo que deberíamos respetar. Eh, nada Por ese lado justo te, te quería preguntar, digo, anoche fui a... Bueno, anoche estuvo muy bravo. Para a, la, a la premiere de, del documental eh, de Tristán Bauer sobre Santiago Maldonado este y llegué tres minutos después, digo, me, me, me, llego este, y nos encontramos con un camión de la policía en la puerta. Este, sí, que no había, hasta, hasta, no, no había previamente, ¿no? No, claro, era porque habían reventado esto con este, toda la puerta. No, no, digo que vivos. no había previamente, esa custodia que hubo después no existía, ¿no? Eh... Entonces, muy claramente, vos hablabas de estilos, este, muy claramente de parte del poder eh, hay, un, hay un estilo muy manifiestamente violento en estos tiempos, no, este, eh, no solo eh, porque tienen todos los fierros este, en este sentido, sino porque es, es su manera de de crear poder o de generar poder, ¿no? A partir sí, del no son, miedo... no son valientes, digo, el, el, el asunto es que, que seguramente, hoy hablamos en bueno, el principio de, de la manera que tiene Estados Unidos de, de comportarse en el mundo, y con el desparpajo que está sucediendo las cosas, evidentemente no son tan tontos, esta gente este, debe estar seguramente sustentado su, su, su accionar este, en, en fuerzas poderosas, ¿no? Este, no quiero aventurar de cosas que tienen que ver con el escritor que soy, también, ¿no? no tan reverenciado como vos, como escritor, estoy haciendo mis primeros pininos pero... Este... A vos no te va tan mal, gordito. <risa> <risa> bueno, el asunto es que este, yo supongo que ellos están jugando una, una carta con mucha seguridad de ¿eh? algo que muchos ignoramos, que muchos este, inocentemente creemos que simplemente son caprichos y de gente adinerada, Y no sé, no sé, yo no. La verdad estoy metiéndome en, una, en un pantano que me gustaría que lo, este, lo describiéramos o, o, o investigáramos ese territorio entre hay más gente que mi, mi manera solitaria de pensar la vida. Este, ese es el reclamo que estaba haciendo a la oposición. La oposición tan, me parece está preocupada, un poco lo que hablamos hace un rato, por los cargos, por lo que va a pasar, si conviene agarrar la, la, la, esta manija caliente o no, este, y están todos de, de, medio resguardados en el hecho de que son la oposición que se van a caer solos, se van a caer solos, bueno, qué sé yo, no sé. Eh, yo no, no sé si tengo ese interés porque también hay, hay un 30% de gente también, que es gente también, que, están, eh, que siguen esperando que este, que este gobierno... Le, Este, les dé lo que creyeron que les iban a dar, y son 30%, ¿no? es este, según la, las encuestas hay un 30% de gente todavía que dice, demos más tiempo. Bueno, yo no tengo tanto tiempo, yo soy un hombre grande. Digo, ¿no? Pero digo, a lo que iba es precisamente, digo, tenés este, un poder que no tiene eh, ningún problema este, en hacer uso de la violencia... Está ese 30% que vos mencionás y también hay un porcentaje este, muy, muy alto de gente que está en una situación no, tan, no, no, desesperada No, claro, no, eso lo daba por descontado. Eh, Estamos bien. hablando de, de la, la gente que sostiene de alguna manera esta locura que, está, que está ocurriendo. Que, este, cuando yo hablo de Stranger Danger, este, yo, las cosas que se me han repetido en mi vida es la visita de estos este, educadores itinerantes de cómo debemos vivir, que son los que están gobernando en este momento. Si vos ves los contratos o lo, lo que ha trascendido de los contratos que, que se han este, aceptado eh, que determinan la economía, que la economía hoy en día en, en un país es, es prácticamente su independencia. El, merc el mercado interno que teníamos a, a, no hace poco era el sustento que nos hacía, que se llegó a, a faltar un 3% de los bonistas de la deuda externa. ¿Alguien puede tener en la cabeza la idea de 400.000 millones de dólares que es Eso, eso es un disparate, no, no hay manera de, de abarcarlo. ¿Cómo se, va a ¿Cómo se va a devolver eso? ¿O no se va a devolver? ¿Cuál es, la... y si es y si... Lo mismo que cuando hablaban la vez pasada de la compra de armamento. Bueno, lanchas de desembarco, que vamos a invadir Uruguay. No. Este, a mí lo que me temo es que quieran que, que somos los únicos blanquitos de, de Sudamérica y que nos pongan como un enclave este, parecido a otros que tienen en el mundo interese mucho más importante y más grande que lo que hay acá, que lo que tenemos este, acá. Este, bueno, yo no sé si estoy desvareando, digo, porque el pensador este, solitario tiene estas cosas que se le ocurren este, pero bueno, qué sé yo, hay que ir viendo, que sé yo. Pero, insisto, creo que hay una inmovilidad de los líderes de la oposición este, muy grande. Sabrán ¿No ellos, ellos están metidos en esto, por algo lo harán, que yo no, no me voy a poner yo a a, a decirles que tienen que, tienen que hacer, hay gente que sabe mucho de, del manejo de la política, que han vivido toda la vida el manejo de la política, cosa que yo no, porque tengo un cierto rechazo, por llamarle de alguna manera, de, de, la, de la manera de, de funcionar de eso. Este, pero eh, hay que confiar de que bueno estarán pensando, estarán pensando en algo, estarán... Este, eh, viendo de qué manera obrar y debe ser la mejor manera que entienden ellos que, que, que hay que obrar. Pero creo que es un momento que tendría que alguien, alguien, no digo la, los más importantes, pero la segunda línea, este, salir a. Este, y está saliendo la gente, está saliendo la gente, ¿no? Este, ¿Qué pasó con los sindicatos también, no eso de ver a los líderes y sindicalistas salir escondidos con los pelusa y eh, apedreados por la gente, es muy raro, muy raro, ¿viste? muy raro. Bueno, bueno, pará, porque en Tandil no te van a dejar tocar entonces. ¿Eh? En Tandil no te van a dejar tocar, entonces. No, pero, si gusta... En Olavarría hay una foto muy interesante, que hay un cartel de, que dice que venía competiendo el indio, combatiendo el indio, no sé de cuánto hace. Este, muchos años venían combatiendo al indio. Así que, bueno. A ver, eh, como, como viendo las cosas globales de todo lo que hemos charlado hasta este momento, no ha sido ni, ni poco y muy rico todas las expresiones. Esto de lo que se va viendo en un país es imposible es escindirse, y yo coincido, lo hemos charlado alguna vez contigo, de que los, los artistas populares, salvo que tengan la vocación personal de ser militantes de una causa... Mm -hmm hay en mi partido gente que lo ha sido y hay gente de otros partidos que lo ha sido Luis Brandoni, para no hablar de gente de mi partido sí, un histórico sí, militante bueno. del radicalismo este, y uno respeta como tal lo que veo digo es desde, desde la visión que uno tiene no se puede cindir del pueblo al que representa porque hoy hablamos específicamente de tu condición de un artista de culto y nadie se cinde de tu condición de un artista de culto y, y dentro de esa, de esa, de esa, de esa charla En, comienzan a apreciar cuáles son las, las, las expresiones que vos tenías desde aquel barría cuando Ellos Eseberri era el intendente y nos dejó tocar. Las primeras veces que ustedes se expresaban públicamente y que el hombre y la mujer común, los pibes y, y las pibas comunes, empezaban a ver que aquel que lo tenían por artista de culto este, tenía una visión tan clara de lo que estaba sucediendo en un país y se podía expresar públicamente, bueno, hoy también esperan escucharlo, por eso nosotros a esto le sacamos ventaja, creo que los cuatro medios que estamos acá, este, porque lo podemos volcar y porque los hombres y las, y las, y las pibas comunes que no, de cualquier edad que van a, a, a, a revivir a través de las radios o de, la, o de las revistas lo, lo que sucedió en nuestra conferencia de prensa, van a apreciar eso. Entonces esta también es una parte de la que yo pregunto siempre como si fuese una responsabilidad asumida. ¿no? Sí, yo creo que la, la única diferencia, porque fue sorpresivo esa exposición, es por el simple hecho de que éramos nosotros, el, el éxito, por llamarlo de alguna manera, el, el reconocimiento lo vimos, este, se nos dio más grande que, que cuando que otros grupos de rock, que quedaron embelezados con el estar, el, el estar del rock, y tirar los televisores por los hoteles, hacer cagadas y divertirse como chicos que van a Bariloche. Este, Y de pronto unos tipos un poco más grandes este, dijeron, no, oh, qué sé yo! ¡Mirá este pelotudo lo que está diciendo! Y, este, y se, se fue sorprendente en ese sentido, digo, pero eh, simplemente yo lo que creo es que la cultura roca ha, ha sido quizás la, la que más ha provocado cambios en los hábitos de, de la sociedad este, en los últimos 30 años. Este, quizás porque fue la primera y única revolución a excepción de una especie de colato que hubo en Japón en una época donde la revolución era propia de los jóvenes no les gustaba el mundo que les iban a dejar la revolución francesa los jóvenes formaban parte de la revolución bolchevique los jóvenes formaban parte pero esta fue la revolución de los jóvenes que veían la hipocresía en el mismo estados unidos que hay una diferencia en la cultura rock en lo que fue en inglaterra que fue muy nutriente eh, artísticamente Pero a mí me interesó mucho más este, la cultura rock en Estados Unidos, porque tenía el problema de Vietnam y el problema de la negritud, que generaba eventos políticos. Un, eh, yo siempre digo que a pesar de que soy independiente, lo mío es una, son canciones de combate, no, de, no tanto de artísticas. ¿no? Y, este, y en, en Estados Unidos ocurrió eso, ¿no? Hubo muertos en las universidades, matados por la Guardia Nacional, este, hubo acciones, eh, bueno, las Panteras Negras, los Weathermen. Este, hubo, fue totalmente político mientras que en Europa era más sacrificial era como mostrar a los viejos que había drogas muy diferentes actuando sobre la gente, había heroína y acá había psicodelia y este, en Estados Unidos y, y marihuana que son totalmente otra, otra, otra estructura de, de, de, de funcionamiento general y este, e insisto, yo creo que ha habido los pensadores de la, de la cultura rock han sido este, escondidos porque se nutrieron de lo que el tacho de basura de la sociedad había tirado, de lo que había tirado el tacho de basura, ¿no? lo que estaba prohibido, llamémosle. Por ejemplo, acá estaba prohibido Fellini, estaba prohibido Berman, estaban prohibidos de los escritores, ni hablar. Entonces, ha sido este, de pronto esa, esa juventud que fue al tacho de basura a buscar a Baudelaire, por ejemplo, a buscar, qué sé yo, encontrar maravillas ahí, ¿no? Y formaron una gente de un, con un carácter especial. Por supuesto no en toda, en toda en toda la estructura había gente que tomaba ácidos para como entretenimiento, para boludear, como sigue pasando hoy que toman los chicos cosas que ni saben qué mierda son, son venenos, ni hablar, el Paco ya sabemos lo que es, es que los se tona. Pero esas pastillas de diseño que toman los chicos no sabemos qué mierda es. Este, y la toman para ir a entretenerse en la discoteca, ¿no? Bueno, ese, este... y bueno ellos lo secan y se siguen llenando. ¿Cómo? Los del norte se secan, no secan, se llenan los bolsillos. Sí, y, sí. Ya lo tenían. Ya, son culturas diferentes también, digo, ¿no? Este, había una gran componente religioso en los que fueron al norte, de Estados, al norte de América. Y acá vinieron unos personajes este, muy peculiares, ¿no? Aguirre y todo. Este, los conquistadores españoles tuvieron un, un comportamiento... Simplemente porque el, los de arriba eran perseguidos por su, su luteranismo por, este, y, y acá eh, no han parado por y no acá no no parado. los andrines. Sí, encima estábamos estamos medio alejados de lo que se supone que es el mundo que ha descrito, ha descrito este, la historia. Esa es otra de las cosas, la historia, seamos sinceros, hay que aceptar una historia como un, un prejuicio que compartimos también, como una, este, Eh, uno sabe que la historia que, que, estamos, que, le, que leemos en, en los colegios no es, este, no es así. Este. Yo te doy un ejemplo siempre que es grosero porque me pongo en el medio. Digo, si yo que estoy vivo dicen lo que dicen de mí, que no se ni, ni tienen idea, imagínate lo que es hablar de Cristo de, o de Napoleón, que sea, de que cualquier cosa es posible decir. Hablando de Napoleón, los Rothschild Ya prestaban plata en la época de ¿eh? Napoleón, ¿no? Se han pasado gobiernos, han pasado de todo, y los Rogers siguen teniendo el dinero en Wall Street, ¿no? Este, pero hay que tocarle el culo, ahí no sé dónde mierda están. Indio, dos preguntas eh, que, que se entremezclan necesariamente con un agradecimiento también. Hablaste hace unos minutos de, de los marines, eh, hace dos años... Cuando en uno de los peores momentos de, de La Poderosa eh, nos torturaron a, a dos compañeros, sí. Iván y Ezequiel, con las peores torturas, nos, nos llamaste para bancarnos, para, para solidarizarte, pero también para, para poder eh, profundizar en la visibilización de, del hecho. Uh -huh. Hoy seis prefectos, eh, por primera vez en, en, este, en, en este gobierno, eh, con con el comando de, de, de Patricia Burrich a cargo de, de, del, del Ministerio de Seguridad, están en el banquillo esperando próximamente una sentencia, pero esas prácticas son sistemáticas. Esta pregunta le iba a hacer mi compañera, que fue una de las implicadas en, en, en un abuso, y, y hay que decirlo así, fue un abuso sí, sí. y torturas a su hermano, a, a, a, a su marido también, eh, en una eh, en algo que que pasa todos los días en nuestros barrios y es una realidad. Eh, esas dos pequeñas preguntas son por, por qué crees que, que, que en realidad ni, ningún gobierno pudo democratizar a las fuerzas y, y sobre todo eh, si presagiabas que desde el 10 de diciembre de, de, del 2015 iba a haber una luz verde eh, tan gráfica. Para que las fuerzas de inseguridad puedan hacer cualquier cosa, en, sobre todo en los barrios más humildes. Bueno, eso está siendo demostrado en lo, que, en lo que no se puede ocultar, digo, eso, ¿no? Realmente la actitud que tienen las fuerzas de seguridad y la inclusión de la gendarmería, por ejemplo, me parece ya este, datos bastante claros de lo que está pasando. Con respecto a lo que decías de mi, mi actitud, yo pongo el cuerpo nomás, yo en la jabonería pongo el cuerpo, eh, eh, ah, este, pongo el cuerpo en distintos lugares, este, ahí también, este, pero los que tienen que soportar permanentemente ese asedio son ustedes porque son la verdad, incontratable, es así, mientras no hablen, mientras no tengan una radio, mientras no tengan una revista, pero cuando la tienen... Este, El peso está ahí. Ampliando un poco el marco de, de, de, de lo que estábamos hablando ¿no? y enganchándolo un poco con lo que vos decías, este, de, de, de qué clase de, de revuelta había significado el, el rock en lo cultural y el papel de los jóvenes. Digo, muy claramente desde entonces a esta parte y muy particularmente yo lo veo en nuestro país. Eh, el joven es el enemigo por antonomasia, ¿no? Digo, sí. simplemente se cambia la etiqueta no se cambia la etiqueta en un momento este porque este son terroristas, en otro momento este porque son este chorros en otro momento porque son militantes Bueno, bien, porque yo quiero, eh, quiero agregar que hay una frontera en, en, en los 60 en, en ese sentido porque antes los jóvenes de, eran secundarios en la sociedad Este, eh, los jóvenes cuando estamos hablando de los muy jóvenes no de tipo de 25 años estamos hablando de los jóvenes jóvenes este, y a partir de ese momento este, qué es lo mismo que qué pasa cuando las clases oprimidas eh, que ya sea la mujer ya sean los jóvenes ya sea la gente humilde este, Se revela y empieza a decir verdades, a señalar verdades que son incontestables, se transforman inmediatamente en el enemigo de los poderosos, de los que tienen el poder. Los que tienen el poder están en lugares privilegiados para, para manejar la, la realidad. Y, este, y pueden hacer tranquilamente que, que uno cuando va a parar un póster está cagado. Eh, es la manera que tienen de promoverte muchas veces. Este, yo leía los comentarios que se hacen en los de Víctor del disco. Todos son maravillosos. Ma, no me gustó mucho. Este, porque una madera de. de, de la, promo, la promoción universal también es lo que te, acaba con el Che Guevara, con, con, o pretende acabar con eso, ¿no? El hecho cuando se lo ponen, te ponen en un póster. ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero pues, lo que iba es, de alguna forma lo, lo, lo estuviste sobrevolando, ¿no? Digo, pero ¿por qué este, el poder, el gran poder, eh, tiene tan claro este, que, bueno, que, porque el, que el enemigo es joven? Cuando decís que cuando hay, hay un poeta, un independiente poeta que dice este, que lo nuevo no nace y lo viejo no, no muere, es eso. Es, es el, es el, los que vienen empujando de abajo con ideas nuevas, con heroísmos este, incontrastables, cuando uno es joven es un heroico. Este, y no se hace fácil cuando vos estás a, a, a, a cómodo en tu sillón este, ver que viene la juventud diciendo mira, parece que tenemos una distancia mejoradora que esto este, lo único que hay que ser un poco más de honesto este, casi nada, ¿no? ¿no? pero En esto de los pibes este, es toda una definición y una defensa de indispensable porque... Eh, en este caso donde la derecha ha decidido apropiarse de América salvo honrosas excepciones como Bolivia o como en este caso este, México está a punto de comenzar a vivirlo, este, lo que se ve es una presión muy fuerte de, de toda la derecha americana para tomar decisiones desde otro punto de vista porque tiene un enemigo, el nuevo viejo enemigo que siempre fue la juventud. ¿viste? La juventud es la que no teme confrontar con el poder real este, ah, que no es, tiene intereses realizados claro, no, está, no tiene ninguna... está libre de poder opinar este, Entonces, este, es, ni bien se transforman en adultos, pero este, desgraciadamente en muchos casos sucumben no, a, a... y que además no ven la lucha como un dolor o como no, un costo no, no, ¿no? Es una, casi, una, en, es en ese caso el dolor más puro es el haber sido tan feliz <ríe> sí, sí, sí. la juventud tiene ese, ese grado de felicidad bueno eh, ¿no? Mencionaste a Lula hace unos sí. minutos. ¿Te duele todo este retroceso que está viviendo América Latina? Bueno, sí. Bueno, es relativo, porque México es una cosa muy importante, ¿no? Habría que ver de qué manera esa sociedad que está tan sacudida por crímenes y intereses este, sobre la droga. Este, a mí me sorprende que no se legalice una plantita, ¿no? Porque. Si supone que, supone, supongamos que existe ese problema con, con, con este, la marihuana eh, eh, en todo caso si aceptamos que es algo que, que no podemos resolver de otra manera que cada las personas que fumen eh, eh, este, tengan dos o tres plantitas en su casa, es mucho más lógico que dejarlo en manos de, lo, de, de, de los vendedores de droga, del de pusher como, eh, este, entonces me sorprende que eso este, que no se resuelva Bueno, acá hablamos de esa pavada. Allá en México estamos hablando de que aparecen en una esquina 10 cabezas, viste, de ambos lados. Yo he visto documentales, creo que no sé si son verdad, llega un momento que no sé si son verdad, a un tipo que lo dinamitan, que lo dinamitan, el tipo mira así, no lo puede creer, el que va a ser así muerto, este, lo dinamitan. Este... La zona que son 4.500 muertes por año. Por eso, es un disparate. digo Hay que ver cómo se puede mover ahí un, un ojo de libertad, como podría ser este gobierno, a diferencia de lo que vienen gobernando de la noche de los tiempos. Este, eh, cómo se puede... Y en la cercanía, de, de... Bueno, la cercanía están, son vecinos pegados de Estados Unidos. no Hay que ver cómo se, cómo, se, cómo se mueve eso. Entonces, hay que tener esa mirada también esperanzada a ver qué pasa. Y Brasil hay que dar un poco de tiempo, ahí sí que, vamos a copiar la expresión del presidente, hay que dar un poco de tiempo, digo, hay que aceptar que también este, hay una cosa, la gente cree que el neoliberalismo es una cuestión económica tan solo, es una cuestión cultural, hay una pelea cultural que darle fundamentalmente, para que la gente entienda lo que está pasando. En Brasil, desgraciadamente, hay un porcentaje de, de, de ignorancia este, muy grande en la, en la gente humilde, Este, que ni, ni siquiera se preocupa por quién está en el poder, porque es, eh, como le es ajeno, es algo es como en la época de los feudal, este, el poder les le es, es ajeno, yo he vivido en, en Brasil, el poder les le es ajeno, entonces es muy difícil que cuando el poder te es ajeno vos pienses en ello, entonces piensas en otra cosa, este, en vez ver como un papear, este, de qué manera se, se meten en el la, afano, la en la droga, en lo que carajo fuera, cuando hablo de droga estoy hablando de las drogas jodidas, estoy hablando de la, de la cocaína, de de cosas jodidas, que son evidentemente dañinas ¿no? para, la, para la gente, para cualquiera. El tabaco mismo, digo, yo fumo, pero este, no puede estar bien respirar humo, digo, está es dañino, ¿no? Este, bueno, hay que ver cómo, cómo, cómo se manejan estas sociedades importantes, porque tienen mucha gente, tanto Brasil como México, son importantes por esa característica a tal punto que cuando han querido incorporar a alguien a esos grupos de los 7, los 20, los 5, los 2, bajo el 2 no le está, este, eh, Brasil ha sido uno de los países que podían haber hecho con China, con la India y con otros un, un paquete fuerte, de, de, de, para, más fuerte que el Mercosur en ese sentido. ¿no? Este, y bueno, hay que tener esa esperanza. Digo. Mientras tanto hay que acordarse que uno vive acá, Hay que tratar de que esa cosa pase acá, ¿no? que algo pase, suceda acá, que se empiecen las fuerzas este, a, a ubicar en, en, en el rol que les corresponde. ¿no? Cuando, este, me refiero a, los, a, la, a la oposición. ¿no? La oposición tiene que ser oposición este, en ese sentido. Tiene que reunirse... A mí, me, Yo soy he sido mucho tiempo un hombre de izquierda. Cuando hablo de un hombre de izquierda, un artista... Habla no estar a favor del poder, nada más, no, no está diciendo yo soy maoísta, soy ista de, de esto, no qué sé yo. Y desgraciadamente esa característica que tiene la izquierda de discutir por una coma, este, hace de que haya una perdigonada de, de, de, de gente de, de, de, de, de representativa de la izquierda y no tenga poder. Quizá debería ver de qué manera este, se acerca a un movimiento como es el peronista, de qué manera. Eso es lo que hemos planteado, era la base de lo que dije en los reportajes de octubre. Era un alineamiento, alineamiento. no estaba diciendo ninguna cópula, ninguna otra cosa. Un alineamiento de las fuerzas que se sienten dominadas de la misma manera, nada más. Y esto estoy hablando, estoy hablando, yo soy un tipo que no está vinculado a ningún movimiento político porque tengo una mirada que creo que es más abarcadora que alguien tiene que estar mirando el bosque mientras los demás estamos mirando el, el, el, este, acá, la, la cercanía. Alguien tiene que ver, porque la más de las veces lo que sucede acá es el eco o la decisión que se toman en otros lados. La gente que toma el poder acá, la más de las veces cuando lo toma gente que actúa de, la, de esta manera son testaferros o representantes de intereses que son internacionales. Entonces hay que estar pendiente de lo que está pasando cuando hay algo que sucede en, en, en otro lado, hay que estar pendientes también de eso. No, no dejarse unibilar por la presencia por más de que uno esté viviendo acá y que tienen las patas que queman, son las de uno, ¿no? Este, el fuego está prendido para uno. Eh, pero eh, generalmente muchas de las cosas que se deciden acá... Bueno, esto que está pasando ahora con la economía, acá sin ir más lejos, ¿no? Este, es, una, es una decisión que viene de otro lado, que dice, bueno, vos tenés que... Por algo nos están regalando plata. Porque si mil millones de dólares no se pueden devolver nunca. Porque hay los punitorios y ya vienen hay que empezar a pagar. Y cuando querés acordar, son punitorios... No los punitorios, la, las cuotas son de 30 mil millones de dólares. Es, es, se, se hablan de cifras alegremente, de cifras que son este, marcianas, no sé de dónde son. ¿Cómo se puede comprender esas esa, esa cantidades de dinero? ¿no? Sobre todo en un país que no, no sabemos dónde, dónde está eso. ¿no? Dónde, dónde, no, no sé, se tiene que ver 400 mil millones de dólares en una sociedad, tiene que verse. Por, y acá una cosa es mostrar y otra cosa es que se vea. ¿no? Hace un, rato, sí, hace un rato me eh, mencionabas la, la historia como disciplina académica y decías, bueno, no deja de ser este, una convención que todos este, a, aceptamos este, como si fuese peligro, verdad, sí. cuando no deja de ser, en todo caso, este, una versión interesada. ¿no? Eh, ayer viendo el, el documental sobre Santiago Maldonado y repasando un poco la, la historia del pueblo mapuche, eh, pensaba de, bueno, como en general nosotros tendemos a, a formular nuestra historia como nación, este, como si este territorio hubiese empezado a existir sí, sí. tan solo a partir de... Bueno, no hay, con la negritud pasó lo mismo eh. digo no desde acá teníamos también negros y, este, y quedó, yo había en La Plata uno que trabajaba de negro <risa> eh, en, la, en las películas eh, Kicharol o algo así se llamaba Rey Charol, era. Rey Charol. Tenían... Y claro, por eso lo mandan a la frente Bueno, ahí en la película de Aguirre, el aire de dedos de Herzog Tenían un negro los españoles y lo mandaban al frente para asustar, un caballo y un negro para asustar a, lo, a, lo, a, lo, a las, las tribus de ahí, creyendo que el negro era, el demonio. era como una cosa que iban a interpretar diferente cuando el demonio eran ellos, que venían con las armaduras, todo eso. De, este. A lo que iba era, digo, yo veía esto, esto veía la historia del pueblo mapuche y pensaba en lo de cómo regresa lo reprimido no nosotros cómo hemos reprimido todo ese costado de nuestra historia como nación y de repente encontramos con que terminamos con que el artista popular más grande de nuestro tiempo contemporáneo es un indio un indio descendiente de vascos de italiano hay una cosa sorprendente digo en el asunto de de Maldonado, que es el hecho de que alguien que está muerto que le contra la corriente este, se hace muy difícil, ¿no? de entender. Este, los indios son... Eh, la, la manera que tienen... El, el, este mote que yo llevo orgullosamente es porque los aborígenes de todos lado tienen un estado de inocencia yo hablaba de eso de la India, que era el máximo máxima inocencia pero a mí no se me ocurriría decir jamás que el paraíso es a haber que mi vida, nada más que esa enfermedad Empezaría a tachar y a modificar todo el reglamento del paraíso, este, muchísimo, ¿no? hasta de mi comportamiento, ¿no? del comportamiento del tercero, de, de otros de los demás, mis miserias. Este, pero bueno, este, cuando vos lees o escuchás la, lo que piensan los indios, es de un estado de inocencia por el cual, por ese motivo, fueron de alguna manera destruidos. ¿no? Este, porque, ¿acá cuántas familias serían las que se repartieron la Patagonia? Si hay 200 familias en el mundo que son los rojiles o que gobiernan todo, bueno, acá también hay un grupo. Y que pretenden la, la aristocracia, cuando la aristocracia es como parecida a la de Australia, ¿no? Que para ser una aristócrata o una familia bien tenés que ser descendiente de los presos. Bueno, acá tenés que ser descendiente de los contrabandistas. Entonces, ¿de qué, de qué alcurnia me venís a hablar? Este, bueno, es así lo que estamos viviendo. Es así lo que estamos viviendo. Pero ¿qué.? Aquello que tenemos esta edad se ha vivido muchas veces esto, digo, porque la es que no es una palabra que lo vamos a, la, lo vamos a recordar, este, es una palabra que vamos a recordar, una frase que vamos a recordar mucho tiempo, ¿no? Si alguien no la recuerda, se la estoy haciendo recordar yo. Bueno, sí, me gustaría terminar, porque... Bueno, este, estoy cansado. Este, Gracias, ¿eh? Por este, todo. Bueno. Este, gracias por la visita.